Es el caso más grande de corrupción desde el inicio de la reforma procesal penal. Aún peor, es indicado como el fraude más grande en toda la historia de Chile. Estamos hablando del llamado caso Paco Gate, el millonario robo en carabineros, que ya deja más de 100 formalizados y montos malversados que superan los 26 mil millones de pesos. Y tan la... y tan Mira yo como... ah, ahí, ahí lejos, sí, no todo mi arma. No, están solo de allá de lejos, de todos lados de frente no. de todos lados. No. Y a mí van hablando así como maldito, como carabineros. ¿Qué? A mí los, los, carabineros, los recitado? pacos, a mí los pacos yo me los pajo por el pico porque no. los pacos yo la guatiqueado, los pacos, le han picado los pacos y toda la wea. Hey, what? En 1996, un carabinero se salvó milagrosamente de morir luego de recibir un disparo a quemarropa. Seis meses después, falleció aplastado por un árbol. ¡Un sueño tú muertos por ¡Exterminio policial! ¡La Ya tres muertos producto de la aplicación, la invocación de la, de la ley Nain Ratamal. Y también porque creemos que es una ley que puede ser usada no solamente en contra de la delincuencia común, sino que también contra los manifestantes, contra los manifestantes que se expresan en la protesta social. Entonces, no siendo una ley que respete lo que se llama la legítima defensa privilegiada, donde la racionalidad y la proporcionalidad frente a una agresión ilegítima está debidamente garantizada. Esto es una licencia para matarte, para matarte, para matarte, para matarte, para matarte, para matarte. Nosotros desde abajo lo tenemos que una Unas la lucha por nuestra libertad, que este un terror nunca más ¿eh? no es que de Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Me acaban de rayar la pintura. Oiga, usted cree que te está hablando puede ser ordinaria, no sé si se raya la pintura. Se dice, me puntearon, Me no. botaron el portón abajo. No, no, no, me está entendiendo mal, que yo estaba estacionada y me rayaron la pintura del auto y no había nadie, ni un guardia ni un paco, nadie que se fijara ahí. Un qué? Dijo? ¿Un guardia nadie? No, revivo, había nada, nadie, lo escuché. ¿Y un qué? Un um, paco. Dijo paco. Parte, parte, porque dijo paco? Dijo paco. Bueno, a mí te voy a dejar de detenido, no Te voy a dar el ejemplo. Dijo Paco, tú también. ¿Ves? ¿Vamos a quedar detenido? Es tu culpa. Yo tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio. ¿Y si jugamos algo? ¿Jugamos Paco Ladrón? ¿O Paco? ¿Qué pretende? ¿Que se me haya toda la plata? Paco? Ah, dije, Paco trae. Yo voy de verde porque soy guardia civil. Porque nadie me ha tratado con amor y es que dicen que soy un torturador. Pasta verde porque eres guardia civil. Eres de una institución de represión porque yo sé que. que se va que se va que se va pinema son buriados que se va que Violento. Pero todo eso va a ser denunciado porque todo es ilegal. Así que les va, les va a llegar tirando lejos porque están haciendo cosas ilegales, no tienen ni siquiera la orden judicial. Llegaron, dos, llegaron tres también. zorrillos, dos camionetas. Eh, dos zorrillos se fueron directo para allá y apuntaron al tiro directo al cuerpo. Sí. Apuntaron al tiro al me arma y me tiraron al suelo y me pisaron al tiro. Sí, Yo al tiro. ¿Cómo se llama? Esto, toda la tribunal aquí? ¿Cuál es su nombre? Date vuelta, po. Date vuelta, ¿no? Que eres tan valiente. Date vuelta, po. ¿Eres tan valiente? No lo dice policía, los verdores de la vida, la teoría desespera, déjenlos en libertad. Los torturados y los que habéis mandado, los mongoles aniquilados, pura mierda ha quedado. No lo dejen trabajar, no os vais a manifestar, No estuvieron a eliminar luchadores de la paz. Cuando van a subir, ya no están los pocos remontados, pisotean la pelea. Los incubados golpean. Anti-FP, anti-fuerza pública, anti-FP. anti di AMERICA! buona ca Ha tira s'a anti Ha